Materia Reservada 2.0. La vida de cada uno de nosotros es un poco la vida de Baltasar Garzón. Ha estado... En cada momento, Baltasar Garzón, muy buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Eres consciente de eso, no? Que la vida de las eh, personas eh, de los últimos eh, 20, 30, 40 años, muchas eh, de las cosas que han ocurrido, en algún momento estaba Baltasar Garzón eh, intentando pues eh, quitar la creta a Algunos expulsaron eh, eh, a otros eh, con, eh, con las normas, con la ley, bueno, eh, con muchísimas eh, cosas y, y es bueno. muy importante <tose> todo lo que has hecho, ¿no? Bueno, la verdad es que han sido años de transformación. ¿No? Yo, mi carrera judicial la comencé con, con la Constitución y, y empecé mi ejercicio profesional en el año 81, de modo que eran los momentos eh, más eh, esenciales en el cambio después de la transición y... A partir de ahí, del de año 88, que es cuando llego a la Audiencia Nacional, quizás por la configuración de ese tribunal, quizás por la competencia que tiene, pues, delitos de terrorismo, narcotráfico, corrupción, crímenes de Estado, crímenes internacionales, pues de una u otra forma eh, estuve presente, pero es la historia judicial de, de España, la lucha contra el terrorismo nos nos afectaba absolutamente a todos, la lucha contra ETA. La lucha contra el narcotráfico eran momentos muy duros de incidencia del narcotráfico en España. Por tanto, el combate contra el mismo era un día a día. Y esa referencia, de alguna manera, se focalizó en los casos que, que yo llevaba. Luego también, pues mi paso por la, por la política, aunque fue efímero o fugaz, ...apenas llegó a 11 meses... ...pues Pero también mucho produjo... Hablar, ¿eh? ...también produjo mucho de qué hablar... ...mucha incidencia... ...tanto la entrada como la salida... ¿no? ...y luego la calidad de los... ...de los temas... ...hasta... Eh, ...después con todo el tema de la memoria histórica... ...de los crímenes franquistas... ...el caso Gürtel... Mi ...suspensión... ...la condena posterior... ...la polémica, los apoyos populares... ...las detracciones, en fin... Ha sido todo un, una presencia, y, y bueno, hasta el día de hoy ya en otro nivel, ya escribiendo, dirigiendo una fundación de, de lucha por los derechos humanos y jurisdicción universal, que fue otro de los temas eh, de mayor incidencia o impacto internacional con la investigación de los crímenes de la dictadura argentina, detención de Pinochet, etcétera. Bueno, aquí estamos. Yo creo que el libro o que ahora es sacado de la indignación activa, refleja un poco la inquietud desde eh, alguien que cree en la sociedad, que cree en el potencial de todas y todos no, nosotros y nosotras, eh, que cree que es posible cambiar la, las cosas, pero también que es consciente de que no están tan bien claro. como los ponen ¿no? la indignación activa es eh, tu último libro la acaba de publicar eh, Planeta no sé si leyendo o viendo el libro ya se responde parte de la siguiente cuestión y pregunta, pero te la formulo eh, todo el mundo se identifica y quiere algo de lo que ha hecho pero el garzón de ahora, el de hoy mismo, se identifica más con el abogado de Julian Assange o con aquel hombre que entró en política eh, sin lugar a dudas yo soy jurista eh... Desde los 17 años quise ser juez, desde aquel día en que oí a un juez hablar de, de esa profesión, eh, aún estaba yo estudiando, terminando COU, el COU entonces, antes de la universidad, eh, quise hacer derecho para ser juez, por tanto, por mucho que haya variado mi, mi línea vital, Eh, en algún caso voluntariamente, en otro caso forzada, pues no puedo de dejar de ser lo que, lo que fui y lo que sigo siendo. ¿no? Por tanto, si tuviera que <coughs> elegir entre un título de juez o de político, sin lugar a dudas dicie, diría el de juez. Pero es que eh, yo creo que tampoco es esa dicotomía. El libro lo que, lo que presenta son reflexiones sobre un concepto de vida, de sociedad de cómo he ido viendo desde los puestos como ciudadano, como juez, como político, como servidor público diría yo, porque si yo algo uh, me identifico uh, diría que soy un servidor público. Lo he sido antes y de alguna manera lo sigo siendo ahora desde el ámbito del activismo y de la abogacía. Para mí la abogacía es un mecanismo también de colaboración con la justicia desde una perspectiva de defensa pero también desde una perspectiva siempre de colaboración. Los abogados representan un papel esencial en, en una sociedad democrática y yo tengo que decir que por las circunstancias vitales que me han llevado a serlo no podía imaginar aunque lo intuía La dificultad de esta profesión es realmente, eh, es me memorable los esfuerzos y el trabajo que desarrollan las abogadas y abogadas de este país y de otros países, hay demasiadas veces que se tilda a los abogados de interesados o que buscan el lucro y demás, evidentemente como cada persona se tiene que sobrevivir y vivir y enfocar la vida ...con tu propia ideología... ...pero la profesión en sí... ...lo que yo estoy viendo en esta profesión... ...es que es una profesión absolutamente eh, respetable... ...y muy difícil... ...porque las personas cuando van al abogado... Eh, ...se echan en sus manos... ...son como no saben qué viene o qué les viene... ...aún los más preparados... ...aún los que se supongan que saben todas las leyes... En ese momento de vulnerabilidad es el abogado el que les, o la abogada la que, quienes le recogen. Eh, el juez, obviamente, tenemos la confianza en la justicia porque es quien defiende y protege nuestros derechos. Pero cuando estás enfrente de él, como que te da un poco susto, ¿no? Te, te, te intimida un poco, ¿no? Juliana Sánchez, o en su defensa, para su defensa, la persona idónea, eh, el que más sabía, la persona más preparada, La persona que más se podía defender su causa, que yo creo que es la causa de todos. ¿eh? Luego se hace matices en cada persona, que es la causa de la libertad. Pero él, después de cinco años, ya sigue casi, ahí, seis. casi seis. Fíjate si cómo está ahora. Ese el caso de Julian Assange nos hace perder, o, o les hace perder a algunos políticos, o, o a quienes no acaban de ver las dimensiones de esta situación de prisión de hecho, porque Julian, aunque reconocemos eh, la protección de Ecuador con el asilo, eh, no nos puede dejar de orientar en que esa situación es peor que la que estaría en la prisión, ¿no? Y no nos puede hacer olvidar que son ya casi, son cinco años y medio, el día 19 de junio de este año se cumplirán seis años, en unas condiciones impresionantes, sin salir a ver el sol, y cuando digo a ver el sol, aunque haya poco en Londres, pero es que el poco que hay ni siquiera lo puede recibir en forma directa. Es decir, no ha llegado a, a sacar eh, dos palmos eh, su rostro en el balcón de la embajada de Ecuador en Londres. Eso es inhumano. Y una detención, de hecho, cuando estaba el problema de, de Suecia, arbitraria, como estableció el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. Una posición absolutamente negativa por parte de Gran Bretaña que todavía está manteniendo y estamos pendientes de una decisión. Pero sobre todo... La amenaza, uh, casi podríamos decir la amenaza real, pero a su vez fantasma, porque nunca aparece, eh, de Estados Unidos, porque sabemos que hay un procedimiento ante el gran jurado desde noviembre de 2010 y seguimos a ciegas, hallando retazos. Eh, se nos acusa o se acusa a Julian de espionaje con una ley antiquísima, casi como un enemigo Eh, que se ha violentado las eh, normas de seguridad, pero nadie se plantea uno, que Wikileaks es una plataforma de información, que Julian Assange es un periodista, que es un editor, que ha descubierto a través de la compartición con los ciudadanos en abierto casi 50 bloques de información que afectan a la seguridad de todos y todos los ciudadanos y ciudadanas del mundo. Hechos gravísimos como el vídeo Collateral Murder de, en el que se ve cómo se asesina a civiles en Irak desde eh, helicópteros estadounidenses. La corrupción de las grandes corporaciones extendida de la mano de la guerra en otros ámbitos y no solo en el de Irak. Las invasiones de la NSA, de la Agencia Nacional de Seguridad, de la CIA, cómo se penetra en nuestras vidas íntimas, en el control, en el desarrollo, todo esto lo hemos visto gracias a ese eh, whistleblower alertador de la corrupción y de todas estas temas, como también Chelsea Manning, o como también Edward Snowden, y todos aquellos y que se están jugando la vida, porque estemos más informados y porque sepamos, si bajo El, la afirmación de seguridad nacional y demás realmente nos están haciendo más inseguros. Y jurídicamente, Baltasar, ninguno de ellos tiene esa posibilidad de estar arropado para poder seguir contando todo lo que nos han estado contando, porque prácticamente si no llega a ser a través de ese tipo de, de informaciones, estaríamos a cien sí, no sería, sería otra la vida que tendríamos. Si analizamos los últimos ocho años, por poner una fecha, 2010-2018, Es, el mundo sería otro probablemente viviríamos en la inopia informativa de esos ámbitos en eso ha habido gentes que lógicamente dicen, bueno Chelsea Manning no olvidemos que fue condenada a 35 años, luego indultada por Barack Obama y hoy ya está en las listas del partido demócrata por Maryland para el Senado ¿no? pero lo pasó muy duro lo pasó muy muy muy duro eh, los secretos Yo soy partidario y sé que tiene que haber secretos en los estados y demás, pero siempre para la protección de la ciudadanía, no al contrario. La gran excusa, la gran mentira de la seguridad nacional es que bajo ese toldo se ocultan los mayores crímenes y las mayores arbitrariedades. Aquí tuvimos, aquí tuvimos ejemplo, ya parece que se nos olvidan los GAL y aquella época, ¿no?, y algunos otros hechos que posterior relacionados con ámbitos de corrupción y demás, se ha protegido a personas o personajes o instituciones y se ha perjudicado a la ciudadanía. No quiero decir con esto que los servicios de inteligencia y demás tengan que erradicarse y que no presten un servicio adecuado, claro que sí, pero insisto, tiene que ser seguridad democrática, seguridad controlada. Nadie puede hacer lo que quiera. Gracias a estas personas que se la han jugado en muchos ámbitos, periodistas de investigación, que han sido asesinados, que están en la cárcel en Turquía porque se atrevieron a discrepar de Erdogan, lo digo en este libro periodistas que después de 30 años siguen siendo perseguidos por el régimen turco porque dicen que forman parte de organizaciones y lo único que ve es sus escritos y son como yo le decía a Ansa y al que, que lo defendimos y afortunadamente conseguimos su liberación en este verano es eh, sueco turco y decía Ansa te persiguen por esto digo, si sí. eh, Erdogan se hubiese leído mi, mi artículo de julio de, del año pasado yo estaría en tu lugar, porque era mucho más crítico con el golpe o el pseudo golpe que se dio, ¿no? Es decir, son profesionales que se juegan la vida por nosotros, por la ciudad, porque haya más transparencia, ¿no? Eso es digno, es loable, y por tanto, defenderlos eh, es una obligación, sin lugar a dudas. Y una obligación, cumplimos aquí todas las semanas, contando cosas, contando verdades, en desblando secretos, pero está ahora investigando, está haciendo periodismo de campo, pero está con nosotros en vía telefónica con fernando rueda muy buenas fernando qué tal hola eh, muy buenas bruno estoy encantado de escuchar a, a, al, a, al magistrado y, y sinceramente mm, eh, de, lo, de sus últimas palabras eh, me digamos que me ha sorprendido un poco no eh, hace hace muy poco tiempo en su despacho se produjo un robo Un robo, un asalto, en el cual, que se sepa, todavía no ha habido detenidos, pero en el cual lo que estaba claro es que no eran cacos, sino que más bien era, eran profesionales y todo apuntaba que podría ser algún servicio de inteligencia que quisiera robarle a alguno de esos expedientes, alguna de esas investigaciones que está haciendo. Pero juntando eso, pues, sus relaciones con, lo, con los servicios, yo sé que usted las ha tenido, no solamente con el CNI, sino con, con especialmente con la policía, y que usted eh, mantenía muy buenas relaciones con alguno de, de esos policías que han hecho las misiones más duras más peligrosas, pero que al mismo tiempo eh, ahora mismo están, están en la cárcel, como es el caso de Villarejo, al cual uh, eh, usted no es que es culpe, pero mm, no considera el más malo en el, en el tema de, del informe Veritas, que le realizaron para eh desprestigiarle en el gobierno en el gobierno socialista ¿no? Uh -huh. eh, estas son un poco digamos sus una parte porque usted es un especialista en temas eh, dicen que yo soy especialista en las alcantarillas pero anda que usted sí. bueno de alguna forma le ha tocado lidiar con esos temas me trae a la memoria lo de eh, el informe Veritas, y aunque parece que está ya en la noche de los tiempos, pues no es tanto, ¿no? Uh -huh. Fueron momentos muy, muy duros, los que por las investigaciones que llevaba te tenías que enfrentar a, a demasiados enemigos que no sabías dónde estaba el rostro, dónde estaba la mano, dónde estaba el fin de la legalidad o el comienzo de, de, de la misma, ¿no? Y efectivamente José Villarejo según supe mucho tiempo después, eh, había tenido esa participación en, en ese informe de RITAS, porque yo lo que conocí, y lo tengo ya ¿no? escrito en algún libro mío, era que fue desde la cúpula de interior, ¿no? que en aquel momento estaba encabezada por Juan Alberto de Joc y Margarita Robles, que se produjo esa, digamos, esa autorización para actuar en un determinado grupo policial y demás. Cuando yo lo supe, fui al centro, no, comuniqué con la secretaria de interior y le dije mi impresión, ella me negó la, la mayor, y le dije, bueno, pues eh, que sepáis, que, que sé que esto está y que no voy a variar mi forma de actuar, ni por uno ni por otro. Entraron en mi casa, trataron de sustraerme documentos, eh, difamaciones, etcétera. Bueno, de alguna manera, esos son los malos. ...los malos espías o los malos servicios de inteligencia... ...porque yo siempre he defendido... ...que los servicios de inteligencia están para protegernos... ...y que el servicio de información... ...sea de la Guardia Civil, sea de la Policía... ...como han hecho en tantísimas y tantísimas servicios a, a España... ...es el protegernos... ...por tanto en esa línea yo he trabajado con, con ellos muchísimo... ...en todos los temas de terrorismo, narcotráfico, en fin... En cuanto al devenir posterior, en el caso de, de José Villarejo, pues eh, entiendo que son otras las razones, eh, tampoco las conocemos porque la causa está secreta, las que le imputan, no los trabajos que haya podido hacer y que ha hecho eh, en servicio a la a la sociedad en función del puesto que tenía en la policía. Lo que sí he dicho es, que, bueno, si hubiera algunas irregularidades en ese, en ese caminar, no sería solo eh, José Villarejo el responsable, sino quienes le daban las órdenes o instrucciones. Pero dicho esto, él hace ya tiempo habló conmigo, me dio su explicación, como todos y cada uno de los que habían participado en aquella historia, ¿no? ...y bueno, pues uno es más creíble, otros son menos creíbles... Eh, ...pero tuvieron la valentía de acercarse a mí y contármelo... ...y José Villarejo lo hizo y yo lo entendí... ...y a partir de ahí, pues hay que ver lo positivo y no en centrarse en lo negativos porque ya pasó ¿no? Baltasar, esas alcantarías del poder esos eh, fontaneros son los que estuvieron detrás durante 40 años han intentado eh, por todos los eh, medios que no sé cómo los eh, tenían o cómo accedían a ellos seguramente por la libertad que tanto criticaron, pero son ellos esos eh, fontaneros de, los que eh, estuvieron detrás del proceso para apartarte de la Audiencia Nacional, los, eh, Bueno, eh, los... los defensores, no los responsables, sí. pero sí los defensores de aquello que tú estabas eh, intentando que se conociera, que era el pasado, que hay fuerzas comunes, que hay muchos muertos, eh, que las cunetas están llenas de sepulturas todavía. Bueno, yo, yo creo que ahí confluyeron varias razones, no solamente quienes desarrollan la fontanería de partidos o del Estado, ¿no? Eh, o de organizaciones, porque de todo hay cuando se trata de eh, hurgar o atacar la línea de trabajo de alguien. En este caso soy yo, pero a lo largo de la historia de la judicatura en España y fuera de España ha habido otros ejemplos, ¿no? Giovanni Falcone es uno de ellos y eh, finalmente la mafia acaba con su vida en el año 92. Pero esas eh, cloacas no solo son del Estado. Esas cloacas, algunas, se refieren también a los fontaneros que dentro de los partidos arman una financiación irregular, delictiva, ilícita, buscan compensaciones, pagan comisiones, compran voluntades para gobernar o mantenerse en el poder o situar en otros poderes del Estado a quienes son supuestamente más fieles o en línea con el que manda ¿no? por tanto todo eso es una, una esa trastienda esa suciedad que a veces algunos defienden porque no se sustentaría la democracia sin ella yo desde luego no la comparto la democracia se puede sustentar sin ningún problema desde la ética desde la legalidad y la prueba es que cuando así se hace, las instituciones se fortalecen. Yo recuerdo el caso de la UCIFA, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en los temas de narcotráfico, que en el año 92, por una serie de irregularidades delictivas, <coughs> procedimos contra, contra ella y se desarticuló y respondieron ante la justicia y fueron condenados los partícipes. ...no se acabó la lucha de la Guardia Civil... ...contra el narcotráfico... ...se reforzó claro. desde la legalidad... ...y lo mismo ocurrió con el tema... ...de los GAL y con, ...ahora con el tema de la corrupción... ...es decir, es mentira... ...es mentira que sea necesario... ...es absolutamente innecesario... ...entonces, una de las obligaciones... ...de un Estado de Derecho fuerte... ...es descubrir... ...esas arbitrariedades... Esas, esa suciedad... ...y sacarla a la luz... No para que nos juntamos, como de momento dicen, esto atenta a la seguridad nacional. No, ustedes atentan a la seguridad nacional ocultando, trampeando, vigilando fuera de lo que es necesario y legal. ¿no? Algunos eh, quieren utilizar la democracia, no servir a la democracia, y algunos eh, quieren eh, meterse en los resóteres que permite la democracia para hacer cosas que son muy poco democráticas ¿no? Absolutamente, pero yo es que insisto, es que hay quien defiende que para sustentar la democracia hay que actuar con eh, actos eh, no democráticos, ilegales, incluso delictivos, eso pasa se en, la, eso pasa en las ¿no? películas, lo malo uh -huh. es que las películas muchas veces están extraídas de la realidad, uno podría imaginarse eh, cuando vea películas de, de la CIA y demás, que de la guerra fría, que aquello estaba muy lejos, y nos encantaban las películas de los nazis con tal, con los servicios de inteligencia, o en el comunismo, en Rusia, en tal, la Unión Soviética, pero luego te vienes a la actualidad y te pegan con un trozo de verdad en la cara y, y dices, narices, que esto estaba pasando, pero está pasando no ya entonces, está pasando ahora. Entonces la seguridad jurídica, que es el baluarte que tenemos en democracia, porque... En una dictadura o en un régimen eh, autoritario estás en el aire permanentemente, porque la arbitrariedad es la norma. En una democracia presumes, das por hecho, necesitas creer que las instituciones funcionan en beneficio y en defensa tuya. Cuando descubres que no es así, cuando descubres, por ejemplo, que individuos corruptos se están nutriendo, de las arcas públicas o de arcas privadas, pero en detrimento del de beneficio de todos, pues te das cuenta que estás absolutamente en un sistema vulnerable y que determinadas gentes lo están haciendo más vulnerable aún. Por eso hay que ser implacable. En este libro, La Indignación Activa, el título lo dice todo, La Indignación Activa, eh, cuentas una serie de, de cosas, eh, te sitúas en el momento actual, lo ves en, ahora, pero desde la perspectiva de los últimos decenios, eh, pero da la sensación de que este mundo tras la crisis o durante la crisis o en algún momento se ha convertido un poquito... En una ceremonia de la confusión que hay que denunciarlo No hay que quedarse pasivos, hay que ser activos, Como dice sí. el título Pero se ha desconcertado un poquito todo ¿no? Sí, porque el poder siempre Necesita en su, en su más Pura esencia negativa Necesita tranquilidad Entre comillas Necesita paz Necesita que nadie se ocupe de controlarlo Porque así es más cómodo Y lo que ocurre con esto Es que cuando los controles se relajan, la impunidad se adentra, la arbitrariedad empieza a tomar forma otra vez y las acciones de ser inicialmente guiadas por una protección pasan exactamente a lo contrario y persiguen a quienes las denuncien. ¿Qué ocurre frente a ello? Pues que de alguna forma nos han inoculado como sociedad una especie de adormidera que nos mete en un nirvana negativo de que, bueno, todo esto ocurre porque tiene que ocurrir y no hay otro remedio. Entonces es como una situación inercial que nos lleva y nos introduce en un bucle en que nosotros mismos asumimos que no podemos hacer nada, que, que bueno, que esto es así, que tenemos que seguir adelante y que hay otros que nos mueven, que nos dirigen. Claro, eso no es verdad. Intenta ser verdad para que el control se actúe a través del miedo del temor de la cobardía de, de, de la inseguridad que te atenaza lo que yo propongo es que partiendo de ese análisis eh, no solo o clamemos indignación no solo digamos superando por supuesto la indiferencia que eso también genera eh, pero si no eres indiferente pasas a ser indignado y no estoy pensando ahora en el movimiento 15m ¿no? sino a indignarte Pero te quedas ahí, porque inmediatamente a continuación dices, es que no puedo hacer nada, es que, yo qué voy a... es que van a ir a por mí, es que como me muevan me machacan, es que, claro, y eso es lo que exacerban quienes controlan. Cuando conseguimos romper esa inercia y ese arriesgado, ¿eh? te puede costar caro, ¿eh? te puede costar caro, como hay muchos ejemplos y no solamente el mío propio, hasta el punto que dice, bueno, y, y, y le merece la pena a Julian Assange, o a Edward Snowden, arruinar toda su vida, uno quedándose en Rusia y no volver a su país, otro llevando casi seis años encerrado ahí con un futuro incierto que estamos tratando de que sea más cierto y protegerlo, ¿y a cambio de qué? Claro, los análisis factos y fáciles, como lo hacían en alguna ocasión conmigo, dicen, es que le gusta el protagonismo, es que le gusta salir. Mire, yo lo que digo es que nadie... Ni el más imbécil de los seres humanos arriesga toda su vida, su futuro, su estabilidad, si no está convencido de aquello que lo hace y por qué lo hace. En mi caso es el servicio público, la protección a la sociedad. Entonces, esa es la indignación activa. Es decir, hacer algo más. ¿Podemos cambiarlo? Sí se puede cambiar. Pero sois referentes, sois ejemplos para una <coughs> sociedad. Para eso que estás comentando, que es cierto que estáis pasándolo mal en ese momento, que habéis dado ese paso al frente y que no ha habido mucha gente que se ha unido a dar ese paso al frente. Pero, pero... sí ha habido mucha gente que, que, que, que lo ha sentido. Por ejemplo, hablábamos antes de, de, de, de la memoria histórica o del franquismo. Bueno, cuando, cuando yo inicié la investigación en 2008 de los crímenes franquistas que me valió la suspensión dos años después las instituciones cerraron filas la justicia en este caso no estuvo al servicio de la sociedad estuvo al servicio del de statu quo esto es así, no se puede tocar ya se dijo en su monen, en momento que ya estaba bien, miremos hacia adelante pero claro la mirada de las víctimas y la mirada de la memoria permanece y eso es más de 130 mil porque ni siquiera sabemos ni siquiera sabemos cuántos desaparecidos el primer censo de víctimas lo hicieron las víctimas a petición mía en 2008 que salen 114.000 después análisis periciales nos llevaron a una cifra más progresiva somos el país del mundo con más desaparecidos después de Camboya es decir eso eso qué, qué seguridad es necesario y lo que no puede haber es unas instituciones que te, que te cierren y hubo miles y miles de personas que demandaban ese tipo de acción, a mí no se me olvidará nunca me suspendieron, sí, pero también vi apenas 20 días antes de mi suspensión en Madrid 100.000 personas que salían a la calle y muchas miles también en España donde decían esto está pendiente, ya no solo es apoyemos a Garzón no, es que es Un déficit que tenemos, es una deuda histórica y actual que tenemos con las víctimas del franquismo. No estamos hablando ya ni de eh, quienes dieron el golpe ni tal, no se trata de, de abrir heridas, se trata de cerrarlas. Se trata de cerrarlas y por mucho que digan los que están interesados en que están cerradas, no están cerradas, porque si no, no hablaríamos de este tema. Por lo tanto, es verdad. Hay pocas gentes que tomen esa decisión. Lo que tenemos que tratar de es que haya muchas más. Todos y todas podemos hacer lo que nos corresponde con nuestra actitud. Unos será la movilización social, otros serán, eh, cuando están dando unas noticias, ir al fondo de esas noticias, ir a ver lo que... Tratar el tema de la educación, qué está pasando, por qué la parálisis, tratar el tema de la corrupción sin decir, bueno, esto es un tema menor, no, ahora hay personas que están decidiendo colaborar, hay que apoyarlas, hay que apoyarlas. Nosotros estamos trabajando en, en iniciativas como es la plataforma de protección a los a los alertadores o los whistleblowers en, en África, vamos a instalarla en Latinoamérica, estamos trabajando en Europa, es decir, se tienen que formar. Espacios donde aquellas personas que se deciden a, a, a romper con esa inercia Estén lo máximo protegidas Porque eso es lo que hay que hacer Sobre todo también una cosa que es muy terrible Y es que el poder económico invada sobre todo Sobre derechos humanos, claro. sobre las personas, sobre Así iniciativas es. Eso para mí es lo peor, es sí. lo terrible que tenemos en este Así mundo. es, pero también, eh, también aquí en este en este texto, en este libro, La indignación activa, yo, eh, aunque hago el análisis negativo que, que hace, eh, también veo que puede ser diferente, que las corporaciones mediáticas, potentes o, o económicas o financieras, nos controlan la vida en muchos ámbitos, pero tenemos que cambiar el paradigma. Tenemos que Conseguir que empresa y derechos humanos sean una realidad compatible, que los criterios vayan cambiando, que veamos espacios de comercio justo, que veamos que quien no respete las normas del mercado, pero no del mercado económico, sino del mercado ético y de respeto a los derechos humanos, no puede estar en el proceso productivo. Los derechos humanos se tienen que introducir como un elemento más en la cadena de producción y cuando no sea así, la sociedad tiene que ser intransigente. Yo creo que eso se puede conseguir, se está trabajando para ello, pero lógicamente hay que apoyar esas líneas porque evidentemente lo más cómodo es lo contrario y que la brecha se abra cada vez más con las crisis como ahora, que se enriquecen más los que más tienen, se empobrecen más los que menos tienen, los más vulnerables y todavía tenemos que aguantar que nos digan que vamos bien. ¿no? Siempre nos eh, cuenta aquí algunas eh, cosas, eh, Fernando, sobre lo que esta persona que tengo a mi lado, Baltasar Garzón, ha hecho durante tanto tiempo. La lucha contra las mafias, eh, la lucha contra el terrorismo, eh, la lucha contra los defensores de la guerra, de los eh, secretos, muchas cosas eh, que nos has contado aquí, Fernando, y que la lucha contra esas eh, fontanerías... Eh, del poder han estado muy presentes en su figura ¿no? sí eh, ha, sido un, ha sido un hombre que durante toda su, su carrera durante una gran parte de su carrera eh, empezó a, y, y abrió de hecho eh, campos eh, sorprendentes ¿no? es decir eh, con la operación Nécora eh, contra el narcotráfico eh, metió en la en la cárcel al que era el malo maluto maluto que era el laureano eh, Ubiña, ¿no? eh Hizo la, la, la guerra contra el, el GAL, como ya lo he mencionado, y, con, y, y sobre todo, en el, en, os recuerdo, por ejemplo, que en la lucha contra ETA hizo algo en, en 2002 que puede suspender durante varios años las operaciones del partido de Batasuna. Es decir, eh, ya en aquel momento eh, hizo una gran pelea con, con, contra ETA y contra el entramado político. ¿no? Incluso llegó Pepe Reyes. El, el, el periodista del de, de todo el lado de, de de Batasuna que le llegó a, a acusar de permitir las denuncias a los, de permitir las torturas a los presos de Hay otra cosa que a mí me, me dos cosas más que, que me parecieron eh, que le llevaron digamos a, a entre comillas la gloria ¿no? una fue intentar procesar a Pinochet que aquello dio la vuelta al mundo y luego otras cosas muy nuestras, como por ejemplo, y eh, eh, que investigó a, a Jesús Gil, el alcalde de Marbella, y que no hace tantos años eh, fue eh, uno de los precursores contra la, la corrupción en la generalidad, en todo el tema urbanístico. Pero yo, después de decir todo eso, quería decirle que a mí eh, me disgustó eh, el tema de, las, de, de que Garzón que era, y yo creo que eh, sigue siendo la adalid de, de la defensa de los derechos humanos, como era claro, a mí me dejó descolocado que ordenara la grabación de las conversaciones de los presos en el tema de, de, de Gürtel, que yo sé que él lo justifica, ¿no? pero, pero esa condena que él tiene y tal, bueno, era, fue como una decisión que no sé eh, cómo la justificaba, magistrado. Bueno, yo evidentemente la he justificado, la sigo justificando, ¿no? es decir, y lo volvería a hacer, no es la cuestión, sino que cuando yo tomé esa decisión no la tomé a humo de pajas, ¿no? estábamos en unos momentos iniciales de la misma en la que se habían decretado por mi orden la prisión provisional de los los responsables máximos de, de la trama y tanto el Ministerio Fiscal como la propia policía eh, aconsejaban que la investigación se tenía que mantener eh, restringiéndola en lo que era en el interior de, de la prisión eh, respecto de los esos responsables máximos porque existían indicios de que eh, intentarían o seguirían con el presunto blanqueo de dinero a través de los propios abogados algunos de los cuales, si no recuerdo mal, eran tres estaban imputados y que respecto de ellos el Tribunal Supremo no dijo nada y algunos más, dos quizás, eh, no lo estaban pero en ese momento los indicios eran que continuaba la actividad delictiva la única forma que <coughs> yo eh, interpreté que se podían conciliar Los dos, los dos ámbitos, el de la, la protección del derecho de defensa y la necesidad de la investigación de la trama criminal, que evidentemente era obvio que tenía dinero en el extranjero que iba a intentar moverlo como después se comprobó, fue precisamente eh, ordenar la interceptación de las comunicaciones orales eh, previniendo, protegiendo el derecho de defensa. Evidentemente eso se hizo así, ni una sola, ni un solo ápice de lo que se refiriera a la estrategia de defensa, esa que ahora la señora de Cospedal y otros utilizan como arma contra quien ha comenzado desde el ámbito político el señor Costa a, a, a declarar cómo se hacían las cosas en el caso Gürtel y ahora dicen que eso son estrategias de defensa, ¿no? Como denigrándolas. No, para mí es fundamental proteger esto. Y yo intenté protegerlo y de hecho así, en ninguno de los procedimientos se hizo uso, ni siquiera se llegó a utilizar ese mecanismo. Sí se estableció buscar y de hecho había algunos elementos a favor. Lo cierto y verdad, y no quiero entrar en todo lo que fue el proceso y demás, es que exactamente lo mismo que hice yo, hizo el juez Pedreira. Ratificó íntegramente mis decisiones, y no solo eso, las amplió y las prorrogó, y nunca le molestaron. Yo no quiero decir con esto nada más que lo que digo. En mi caso, bueno... Quizás había uh, una decisión de, de no se sabe bien quién, de que esto seguirá adelante. Lo cierto y verdad es que el delito se creó en la sentencia y lo cierto y verdad es que en 2015 la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal se da entrada a, a la posibilidad de interceptar estas comunicaciones. Es decir, que lo que yo hice, eh, pues, eh, ocho años o cinco años o seis después, Era una, una realidad. Bien, discrepo de esa sentencia. Acepté, obviamente, como no le puede caber otra que a un demócrata, y en mi caso, además, juez, y estoy combatiéndola al nivel correspondiente. Pero ya ni siquiera, ni siquiera yo intento justificarme. Lo hago porque si me preguntan algo al respecto, contesto. A mí ya pasó aquello, quien tenga la responsabilidad de cada uno de sus actos Que la valore como yo he valorado la mía, pero ahí había que eh, levantarse y seguir peleando por las mismas ideas, luchando contra la corrupción, aproximando nuevas fórmulas, mecanismos de protección y ya está. Es decir, realmente... Ese tema ya para mí, pues bueno, lo sigo combatiendo en Naciones Unidas, en el Comité de Derechos Humanos y si alguna vez me dan una parte de razón, pues tendré la satisfacción moral de que esto ha sucedido como de alguna manera pues, puede ocurrir ahora cuando se van clarificando esas redes y cuando se va diciendo que todo era tal como la hipótesis de investigación eh, entendía en la participación activa el libro de Baltasar Garzón que se acaba de publicar en Planeta Baltasar dice en el prólogo y ya estamos finalizando pero dices hay muchas frases cada frase es un titular del prólogo y de todo el libro pero dices un poco el, el fundamento del principio de este trabajo dices, hay que pasar de la queja a la responsabilidad del conformismo a la participación activa aunque ello comporta riesgos para cada uno de nosotros no es suficiente mostrar la herida o el daño, es necesario contribuir a su sanación eso dice Baltasar Garzón al comienzo de este libro, la indignación activa, por cierto Baltasar ya para finalizar que, que me a, hoy estaba escuchando las eh, consecuencias tú has luchado muchísimo en los últimos eh, tiempos y lo sigues haciendo y seguramente Es eh, el fundamento de muchas eh, cosas que se has hecho siempre La lucha contra la corrupción en cada una de sus formas Ahora mismo ha sido condenado en Brasil un hombre como Lula da Silva por corrupción mm, No conozco ese proceso, evidentemente Pero tampoco <coughs> conozco el proceso porque no podría A los que mandan en Arabia Saudí Y yo prefiero un mundo, un mundo que sería mucho más activo con gente como Lula ...a gente como los que mandan en Arabia ...¿cómo pues, se consigue eso?... ...¿cómo activamos eso?... ...pues eh, siguiendo el ejemplo... ...de... ...Ignacio Lula da Silva... ...le preguntas a alguien que considera... ...que es una injusticia... ...lo que se ha cometido con... ...con Lula da Silva... ...yo no conozco el proceso... ...pero sí sé que... ...en el momento en que se inició... ...había un sesgo... ...demasiado parcial... ...en contra del PT... ...que es el partido de Lula... ...y en contra de Lula... ...que siempre se caracterizó, caracterizó... ...en su lucha... ...por los más débiles... ...los más vulnerables... ...sacó él y su equipo... ...a más de 30 millones de... ...de brasileños y brasileñas... ...de la, de la pobreza... ...y tuvo una confrontación brutal... ...con las grandes corporaciones... ...con las grandes eh, élites mediáticas... ...judiciales y demás... Y en el caso Petrobras, eh, bueno, hay un contratista, hay un, <coughs> un dirigente de, de, de la multinacional que le señaló como beneficiario de un apartamento en la región de, de Brasil. Él lo ha negado siempre, eh, no ha habido documentos que lo acrediten, ha habido la delación de esta persona. Yo he dicho a lo largo de esta conversación que me muestro favorable a esa colaboración, a incentivar esa colaboración para detectar y descubrir eh, los casos de corrupción. No eximo a nadie eh, que lo haga, ni voy a justificar que lo hagan porque hacen otras cosas bien. No, lo único que digo es que en el proceso contra Lula <coughs> hay muchas sombras. Ha habido muchas sombras, muchos intereses, algunos jueces que han prejuzgado eh, el caso, incluso indica, indicando cuál iba a ser la resolución antes siquiera de haberse celebrado la vista del juicio. Eh, Lula es un hombre que ha marcado una época y que, eh, como él dice, eh, no sabe otra cosa que luchar y lo va a seguir haciendo, desgraciadamente, el último golpe judicial del día 24 de enero de este año en que le han confirmado la condena dictada por el juez Sergio Moro de 10 años e incluso le han elevado dos más en el tribunal de Puerto Alegre es un lastre importante hay todavía recursos, seguro que los va a utilizar pero el objetivo es claro y definido Lula no puede ser candidato A la presidencia de Brasil en octubre de 2018 porque si Lula es candidato, Lula va a salir elegido uh, abrumadoramente y esto, una vez más, no puede ser consentido por las grandes corporaciones, por las élites económico-financieras y... ...de otro orden dentro de la República. Eso es evidente. Y nosotros elegimos abrumadoramente que nos acompañe... ...y que esté en la cabecera este libro Indignación Activa... ...de Baltasar Garzón. Baltasar, muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Un personaje fundamental en nuestra historia, en la historia de España. Fernando Rueda, se trata de Baltasar Garzón... ...que ha estado esta noche con nosotros eh, presentando ese libro... ...Indignación Activa, eh, 40 años eh, luchando porque mm hey las cosas o algunas cosas eh, de esas eh, fontanerías, de esas alcanterías eh, que tú cuentas, de eh, tanto bueno, se ha acabado con el terrorismo de ETA, la lucha contra las eh, mafias, eh, contra eh, muchas, eh, co bueno, contra el tráfico de drogas, eh, fue importantísimo la verdad es que la figura de Garzón, lo que ha iniciado ha sido importante en toda nuestra historia ¿eh? Sí, la verdad es que ahora mismo es un personaje eh, eh, controvertido que despierta muchas pasiones por un lado y muchos odios por Por, por otro. Pero lo que es absolutamente, yo creo que ha quedado absolutamente clarísimo es que es eh, uno de los personajes de la historia reciente de España, ¿no? Es decir, un, una persona de la que hay que hablar cuando, cuando o como tú dices, se habla de, del narcotráfico en, lo, en los momentos peores. de eh, Alguien que, que fue el que encabezó la guerra contra el terrorismo de Estado, ¿no? Y, y, y todo el tema, no os acordáis, de Segundo Marey, que fue secuestrado, que se equivocaron y que a pesar de todo le tuvieron secuestrado. ¿no? Temas tremendos como, como los que hemos mencionado de, de, de ETA, en los cuales fue a saco completamente contra todos los, los el entorno de, de la banda eh, Pinochet, Gila Generalitas <ríe> eh, eh, yo qué sé, ¿no? Es decir, y ahora mismo, ¿no? Eh, que se encuentra eh, eh, defendiendo a, a, a Sanz, que que está en los asuntos de, de, de Argentina que ha asesorado al gobierno colombiano, que por cierto Estados Unidos ya le quitó de asesorarles en ese asunto cuando decidió aceptar la defensa de Assange, ¿no? Yo creo que es un personaje de, de época, es un personaje eh, trascendental y que jo, hemos tenido un, una suerte de que, de que haya querido contestar a todo ¿no? lo que le hemos dicho, ¿no? La verdad es que la figura de este auténtico gigante que ha luchado contra todo, a mí Fernando me llama la atención un poquito eso que decías. Eh, despierta, eh, aprecio y desaprecio, odios y amor por partes iguales. Es, es normal, absolutamente normal en una persona tan relevante. Pero cuando se miran los que critican a garzón, uf, pues eh, no me gusta la gente que le, que le critica por lo que le critica. ¿eh? Porque le critican no los que están en las cunetas le critican los que están contentos con que hayan muertos en las cunetas o los que dicen, bueno, esto no era tan importante y parece que se está justificando la maldad bestial, brutal, inconfesable, terrible que ha existido en nuestro país y que exista en nuestro país y que existan estos personajes que digan que hagan peros a lo que hace Garzón y que los peros sean precisamente por eso bueno, pues a mí personalmente me hace parecer que Tiene la razón Garzón en todo lo que hace porque eh, lucha contra estos rancios, ¿eh? Sí, lo único que pasa es que eh, Garzón entró eh, ha entrado en el mundo, digamos, también de la política, ¿no? Y cuando entras en el mundo de la, de la política mostrando simpatías eh, por un lado, por el PP o por, eh, o por Podemos o por el PSOE, a partir de ahí, con el tema de las redes sociales, ya te van a dar hasta en el, en el carnet de conducir, ¿no?, Y entonces yo creo que, que la pasión que despiertan negativamente es, es más que nada por eso, ¿no?, de cuando yo creo que, que, bueno, cada uno es muy libre de, de esas cosas, ¿no?, pero lo que sí ha quedado claro, yo creo, a lo largo de toda la entrevista es que eh, él se ha enfrentado a los de un lado y a, a, a los de otro, al menos mientras era magistrado. ¿no? Es decir, que, que, que eh, ha eh, atacó a, a los GAL, pero previamente ya había atacado a, a ETA. No tuvo eh, problemas para, para ir contra el gobierno de Cataluña en el tema de la, de la corrupción o, me, o meterse contra... Contra, con, con, con todo el mundo ¿no? Es decir Que al final, eh, que al final Puedes eh, estar de acuerdo con unas cosas o con otras Pero lo que está claro es que la, la, Su lucha actual por la, por la Libertad en defensa de de Personas como Sanz En, en todos esos asuntos Bueno, pues nosotros que creemos En el, en el derecho de, de la gente A conocer todo Lo que nos ocultan Pues pues en, yo personalmente En esos aspecto sí que le apoyo Lo de Pinochet, imagínate ¿no? Es que independientemente dice, de sus luces Y sus sombras, que las tenemos todos Que eso es indiscutible claro. Él yo creo que, que una de las cosas que, que le mueve muchísimo son las injusticias Y como juez Pues que esté intentando descubrir esas eh, injusticias y defenderlas, pues me parece muy loable. En ese aspecto yo le admiro. Claro, ese fue el aspecto. Lo que pasa es que ahora, pues después ya, cuando entras en política, pues ya sabes lo que pasa, ¿no? Es decir, que ya te tienes que, que sujetar a, a todas esas cosas. Pero nosotros, como bien sabéis, no hablamos de política de lo que, y, y de, de lo que hablamos es... De pero que... no ha estado afiliado a ningún partido político, o sea que... No, no, por eso, pero como estuvo en el PSOE, como ahora... No, no, no estuvo en el PSOE, estuvo en, el estuvo en el un gobierno en el PSOE. PSOE. El PSOE. Se presentó en las elecciones claro. por el PSOE. Y, ¿no? y dimitió de su cargo claro, claro, por eso digo que es un poco por justificar porque eh hay gente que le da eh, que le da mucha caña Sí, collejitas. pero pero en nuestro en nuestro terreno que es el terreno de, de la rosa del terreno de, de materia reservada yo creo que es que es un gran personaje porque es que ha estado cuántos de, de los temas que hemos tratado hoy hemos tratado a lo largo de, mm. de De, de los años, ¿no? Es decir, ¿cuántas veces hemos hablado de de, de Uiña o, o, o, de, o del Gal o yo qué sé, ¿no? De, o de Pinochet de, lo que disfrutamos cuando, cuando Eh, preventivamente en Londres detuvieron a Pinochet ¿no? que, que, que nosotros eh, informamos pero tampoco somos objetivos en, en, en nuestra lucha contra la, la contra ciertas causas ¿no? y, y hemos coincidido en, en esas causas mucho con Baltasar razón. Y en esas eh, causas, en esa lucha por conocer la verdad está aquí con nosotros eh, siempre Fernando Rueda, que hubiera firmado esta frase de Eh, garzón, eh, ¿qué leemos eh, en la indignación activa? Fernando, ¿verdad que estás de acuerdo con esto que dice? Señala, Garzón, vivimos ahora mismo con una venda cubriéndonos los ojos, una especie de ceguera voluntaria denominada la posa en verdad, y la dictadura de las redes eh, sociales y la información de su inmediatez... Y la superficialidad. Hay que quitar esa venda, ¿no? Y lo hacemos aquí cada siete días. Efectivamente, esa, esa es nuestra guerra y, y ahí nos encontraremos con mucha gente. Querido, sal ya de la alcantarilla y te vienes por aquí la próxima. ¿Te ha llegado el olor? Sí, es que vamos, y, y, y te duchas, ¿eh? Te vienes guapísimo y duchadito. Muy bien, nos vemos el sábado.